¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andas bien? Bien. Bueno, a ver, contanos、eh, la actividad. ¿Sí? sí, te cuento. Mira, en realidad lo estamos organizando para los dos chicos, para Guadalupe y para Salvador Barrios, que también necesita.、Uh -huh. Ah, bien.、Eh, lo vamos a hacer el 22 de mayo a las 18 horas en el Salón de la l u t e r k i、eh, í n Somos un grupo de instructores, somos 18 profes que vamos a estar participando de este hermoso y gran evento. Claro.、Eh, por Guadalupe y por Salvador.、Eh, sí. se, ha, se ha difundido mucho más el caso de Guadalupe. A ver, contanos de Salvador. Salvador es un nene de siete años.、Eh, mm. Sufre de una enfermedad. En realidad, el nombre es、eh, encef encefalopatía, encefalopatía, perdón, sí. encefalopatía. Que afecta al desarrollo、mm. y eso le trajo otras、eh, secuelas más.、Mm. Él tiene un viaje a Chile. Para, para poder hacer un tratamiento para un, una mejor calidad de vida, digamos.、Mm, claro. este, es más conocido el caso de Guada por una cuestión de que lleva mucho más dinero, porque、claro. en realidad es ese.、Mm. La idea de Luchi, la mamá de Salvador, no era opacar lo que uno estaba haciendo con Guada, sino se hizo algo familiar y bueno, se terminó viralizando y nada, nos contactaron y bueno, son dos nenes que, que pertenecen a Santa Rosa y me parece que más allá de que las cosas sean distintas terminan siendo dos criaturas que pertenecen a este lugar y que bueno podemos ayudarlos nosotros de esta forma、claro. eh, y en qué va a consistir este z u m batón solidario、eh, cuál va a ser la actividad a ver contanos bien nosotros vamos a brindar una clase、mm. eh, prácticamente de una hora y media dos horas、eh, estamos vendiendo entradas que sale 500 pesos está para todo el mundo todas las edades Eh, si no sabes bailar o no quieres bailar puedes ir a tomar mate pasar un buen momento y colaborar con esta buena causa no claro, sí, a sí. su vez también lo que hicimos fue、eh, ir a distintos comercios de acá de santa rosa pedirles、eh, si podían auspiciar el evento y a raíz del auspicio le s pedíamos、eh, un abono verdad que es、eh, el cual va para los chicos también、eh, decís que, que cualquiera puede bailar zumba cualquiera puede bailar zumba exactamente Mira, bueno. o ¿Y es fácil、sí. de aprender? Muy fácil, muy fácil. La idea es dejarte llevar porque dentro de los grupos que tenemos todos los profes, nadie te está mirando si lo haces bien, lo haces mal. La idea es divertirse, pasar un buen momento. Y bueno, en este es pasar un buen momento en familia y a su vez ayudar al que más necesita. n o Bien, bien.、Eh, así que es, es,、eh, el evento solitario es Paraguada y Salvador es el 22 de mayo a las 18 horas. a las 18 horas en el salón de la Luther King. Bien. Tenemos,、sí. distintos, discúlpame, no, no, dale, tenemos no. distintos puntos de ventas en el centro de las entradas y bueno, y cada profe que está etiquetado en el Face、eh, también tiene entradas para vender y bueno, por ahora va queriendo, la idea es poderlo llenar al lugar,、eh, entran entre 900 y 1200 personas. Así que estamos tratando de hacer una convocatoria lo más grande que se pueda. Bien, bueno, vamos a compartir en nuestras redes sociales、eh, toda esta info que estás brindando vos,、eh, Verónica. Y bueno, nada, no sé si quedó algo que, algún detalle que se nos haya escapado,、sí. si no, gracias. No, que están todos invitados, ustedes también, por supuesto. Bueno, g a c i Y nada, es pasar una tarde en familia y al mismo tiempo, como siempre d e c i m o s nosotros, es ayudarnos a ayudar en este momento. Bien. Bien, Verónica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.